RT Guía, pequeño bloque informativo de Arsualdea, Guipúzcoa y alrededores para Egusqui y Ratia. Bueno, comenzamos un nuevo bloque de información desde aquí, desde Sinchili, Quirratia. Y que un salto, va para Gus Quirratia, a la zona de Iruñerría. Noticias de Orso Aldea, Guipúzcoa y alrededores, con una pequeña agenda que haremos semanalmente. Bueno, recogemos información de domico Viziric sobre los parques eólicos de Repsol en Noarzo Aldea. La empresa Repsol proyecta instalar dos parques eólicos, domico y Erreca, en el entorno de Oyartum y también en las sierras cercanas que conectan con Lesaka y Goizueta. Ambos proyectos implican la construcción de líneas de alta tensión para transportar la energía generada hasta la subestación de Arcale, que está en el monte de Guruche. Esto supondría un impacto notable en toda la comarca de Orso Aldea. Actualmente ya existen en la zona cuatro líneas de alta tensión eh, y una de ellas eh, está, está siendo ampliada. Estos nuevos proyectos añadirían aún más infraestructuras, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y movilizaciones sociales. Bueno Como respuesta se crea la plataforma Domingo y que, que agrupa a los vecinos de Oyarchun con el objetivo de informar, recopilar datos y oponerse a los proyectos. distintos miembros critican la falta de transparencia de Repsol y las instituciones eh, y las instituciones así como las dificultades de acceder a la información oficial sobre estos proyectos que se encuentran todavía en fase inicial de, de, de tramitación administrativa Bueno, el proyecto de RECA prevé 15 aerogeneradores de unos 205 metros de altura y 6,6 megavatios cada uno. El proyecto de Nómico incluiría 12 aerogeneradores similares. Ambas instalaciones afectarían a zonas de alto valor ecológico cercanas al Parque Natural de Peñas de aya Por otro lado, este, este mes se celebra el 25 aniversario del Gasteche de Orereta. El Gasteche Zabala Enea II eh, ha celebrado este fin de semana su 25 aniversario como espato, espacio autogestionado. A lo largo del mes de octubre, la Gaste Asamblea ha organizado diversas actividades que han terminado en una gran jornada festiva. Habría habido una feria de artesanía, comida popular, conciertos y actos de recuerdo desde su ocupación en la antigua Escuela de Gastaño. Hace ya ni más ni menos que un cuarto de siglo, esta balenea II eh, ha mantenido viva la ilusión y el espíritu reivindicativo. La Asamblea General de, de este colectivo, formada por una quincena de jóvenes, subraya que el Gasteche sigue siendo un espacio necesario, seguro y Euskaldún, donde compartir inquietudes y debatir y crear comunidad. Bueno, con este homenaje, Sabalenea rinde homenaje a todas las generaciones que han mantenido vivo este espacio y reafirman su compromiso de seguir. Bueno, por otro lado, nuevas manifestaciones en apoyo al pueblo saharaui. Para este próximo día 29, para hoy día 29, eh, tenemos distintas manifestaciones en Vizcaya, Árabe y, y Guipúzcoa. Hola, muy buenas tardes. A ver, os he mandado las manifestaciones que se van a celebrar en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Por favor, eh, en esta ocasión más que nunca necesitamos el movimiento solidario que esté presente y todo aquel que podáis avisar para que sea visible y que eh, se pueda cubrir en los medios de comunicación, redes sociales y demás. Es lo mismo que se está haciendo en los campamentos y las otras comunidades autónomas. Os necesitamos. Muchas gracias. Bueno, si buscáis, eh, encontraréis eh, a la hora que y el sitio aquí en Guipúzcoa y, y Álava. El único cartel que nos aparecía en esta información es eh, a las 4 de la tarde en la plaza Moyúa en Bilbo. Bueno, y más eh, presentación de un libro en Gastaño que el compañero Coco de, de aquí de Sinchili, que nos va a contar de qué va a ir. Caixo de Noi, a ver, eh, esta charla se realizará en Gastaño, un barrio de Rireta, y está dentro de, encuadrada dentro pues de, de la dinámica de charlas, ¿no? charlas y presentaciones y demás que se hacen en el barrio de gastaño desde hace unos años en el local en el auto local en el local social de, del barrio y bueno eh, esta vez hemos traído bueno va, va a venir nos va a acompañar a o galleta eh, pues conocido no bueno conocido en, en el ámbito de la investigación periodística en eu galería ¿no?, Todos, sabéis Lleva muchos años haciendo periodismo de investigación desde Ardibelta y estuvo en muchos medios ¿no? y ahora él pues, le enfoca, aparte de divulgar y de investigar, eh, cosas no de corrupciones y de otras muchas cosas, políticas sociales en Euskal Herria y en otros sitios, pues eh, luego va plasmando todo en, en sus libros. ¿no? La verdad que es una gozada tenerla aquí en, en, con nosotros y En estos cinco años que llevamos haciendo, esto ya ha venido tres veces. Cada vez que hace un libro, pues bueno, es un invitado obligado para nosotros porque nos da muchos... nos nos enseña mucho y, y es... Eh, luego, aparte, él como persona, pues también está es un tío de la hostia para poder hablar y para conversar y demás. Entonces, bueno, os animamos a, a acudir a la charla y a ver qué nos que nos cuentan esta, ¿no? Esta vez es sobre Padrales, el nuevo, nuestro nuevo Lendakari, de las tres provincias. Y bueno, eh, a ver qué nos cuenta. Mordubán, estáis todos invitados, ¿vale? Invitadas. Allíos. Bueno, y acabamos ya con esta pequeña agenda eh, para este próximo día 1 va a ser Ritar, Bilbunea, Quisarte, Orquesta Pená. Hasta <muchas> lo eh, este próximo sábado a las seis en la plaza de Guipúzcoa de Donosti. Bueno, eh, mandar un saludo, como no, a la audiencia de Busqui en Uñerría. Y este ha sido el, pe el primer pequeño bloque informativo que, como decimos, semanalmente lanzamos desde aquí, desde Sinchilique, Ratía, a Las Ondas. Un saludo grandigordo y gordo a Gureta, Ondo, Pasha.